llegó Cinefi, la vimos llegar con un montón de, de gente. ¿Vio? Sí. ¿Qué de repente Pablo el estudio. De repente y me encontré con mucha gente acá en la esquina. Y nos invitó a que entre. Y le dije, "Vamos, Está muy bien. ¿Saben dijeron, de cine? Ellos claro, sí. Muchísimo. Pero sí, más vale. Además vienen a presentar una peli que se estrena el jueves que se llama El hijo de Dios que yo vi anoche y que me entusiasmó mucho, mucho, mucho, y bueno, me puse en contacto con, en principio, con Gastón Giraud, que lo tenemos acá a la izquierda, que es el uno de los dos directores. que tal? Y... ¿Cómo andan? acá se presenta, y bueno, estamos todos acá, eh, y me dijo hace un rato, bueno, voy con Bruno Halcón también, Jesus, que es él, ¿Cómo va? que lo tengo acá a mi derecha. Y cuando llegaron, llegó con alguien más, que es Agustín, repito, que Hola, ¿cómo andan? Pilatos. Les presento a Pilatos y a Jesús. Muy bien. Así que ¿Qué voz de Pilatos? <ríe> ¿Vos viste? y además bueno es, es amigo de la tribu Pilatos sí sí sí uy gran habitué acá de la tribu hace rato que no nos vemos pero sí Agustín nos conocemos hace rato recién hablábamos fuera de aire en su momento nosotros laburábamos en el bar y teníamos la suerte de poder compartir un montón de moviolas que ahora la vemos de costado yo la verdad que no vengo tanto al bar de la tribu hay actividades ya la vamos a decir sí, en claro, la agenda está lleno, de está lleno de actividades el bar Eh, así que están bienvenidos a regresar eh, cuando, cuando Inclusive la peli, ¿no? ya nos contarán en qué eh, eh, océanos sea, andan navegando, pero. Y el, estamos como están los chicos como metiendo los pies en el agua recién porque es el estreno de su primera película. Este. Tu primera peli. Sí, la primera película. Y con estos jugadores. Saliste más o menos. ¿Usted vio? Bueno, yo yo lo dejaría a, a Gastón que cuente un poco cómo gestó. ...esta movida de El Hijo de Dios. Bueno, este, la, la, la idea nace... ...en realidad era... No, no, no tomo materia. Ahí la La historia de, de Hijo de Dios... ...nace de una miniserie frustrada... ...que queríamos hacer hace muchos años... ...que era una historia donde empezaban... ...empezaba la, cada capítulo con los tres amigos... De, de, ...de nuestra película... ...que, bueno, comenzaban la historia y a medida que tomaban decisiones eh, distintas, iba cambiando eh, la historia y también el género de cada capítulo. Uh -huh. este, bueno, entonces, bueno, había uno que era una de vampiros, una que era un policial negro, y el hijo de Dios era el Wester. Entonces, bueno, de ahí nace. Entonces, tiempo después, cuando hubo un concurso de, del instituto, retomamos esa idea y, bueno, reescribimos lo que es el hijo de Dios. Sí, así nace. que se que se auto digamos se autopone en el en un género como nuevo que es western bíblico futbolero sí bueno esto es un sí nosotros eh, antes que nada decimos que sí que es una película de fútbol eh, o sea en, en tono de comedia o parodia pero es una película de fútbol después lo del western bíblico futbolero más allá de que de que es un, un, un subtítulo así un poco marketinero, Creo que define lo que es la la película, ¿no? Esos tres elementos. Y, si si quieres te cuento un poco. Sí, sí claro. Este, B bueno, bíblico. Ahora está muy de moda este el nuevo Jesús, que que ¿cómo es? Moisés. O nada que ver. ¿Qui ¿Quién? ¿Quién? La serie está Moisés. Ah, que sí, sí, la serie. No, Eso sería no, no, no, tipo no la bíblico. Yo tampoco, pero veo. Sí, que bueno. Sí. Eso eh... sería o, o Ben Ben Núñez. No, es, digamos, nosotros tomamos de, de, digamos, de, de lo que es la Biblia, más que nada, bueno, lo, los nombres de, de los personajes, y más que nada lo que tomamos es esta cosa que, que se llama el relato mesiánico, ¿no? que es en donde en una comunidad y un orden establecido, bueno, viene una especie de mesías o salvador, A romper con ese orden digamos que, que es el argumento o uno de los argumentos clásicos del western. Claro, curiosamente el western sí. es más o menos eso, es en un pueblo sometido con algún tipo de realidad negativa donde la gente está como mal, uh -huh. aparece de la nada o de otro pueblo o de, como sí. alguien, viste, que no se sabe bien de dónde viene, sí. que viene a salvarlos Qué bueno, es el relato bíblico, la verdad es que es eso. Exactamente, bueno, por eso se relacionan. Y después, bueno, eh, nosotros partimos de, del western hacia nivel estético, que es la manera en la que está filmada, eh, los planos, las locaciones típicas de, del western, porque la película transcurre en, en, en un pueblito así un poco fantástico, donde hay instalada una especie de, de tiranía futbolística, Eh, impuesta por el quien es el comisario del pueblo que, que saca Pilatos hola qué tal eh, <risa> y y bueno este de ahí que de ahí de ahí surge la idea digamos como otro elemento del western es eh, el duelo Y nosotros lo que queríamos es que el duelo pase por un desafío futbolístico, digamos, por un partido de fútbol. Entonces, bueno, ahí están más o menos relacionados los tres elementos, que es el western, lo bíblico y, y lo futbolero. O sea que es, un, es una peli, además, apta para todo público, este que se estrena el jueves a las 20.30 en Algumont me dicen por acá que está como cubierta, la, cubierto el cupo, pero bueno siempre hay gente que por esa y no va. Sí, está o sea, cubierto el cupo por ahí, pero para el primer para, para la el van estero, premier, estero, claro. claro después, después, el otro día estaría bueno que, que bueno que, que la gente vaya. Por supuesto ¿verdad? y para eso estamos acá en la tribu para y en Sanguche en esta columna en especial para sí. difundir y meterle porque sabemos que las películas argentinas tienen que cubrir un cupo determinado la primera semana como para seguir una semana más y así. Entonces es como súper importante que la primera semana vaya mucha gente a ver la peli, este, y ya les digo, yo que no soy futbolera me recontra entre tuve con la peli, la super, este, disfruté. Y bueno, nada, puesto a eso, a que la gente, aunque no sea futbolero, es una película que te atrapa porque está muy bien hecha. La, la locación que encontraron los chicos acá, que encontraste vos con, con el otro director, es increíble, es esos pueblitos medio muertos, donde no pasa nada, pero muy alucinantes. Y la fotografía, que también es de Gastón, es una maravilla, pocas veces vista en cine argentino, desde ya se los adelanto. Vos laburás además eh, haciendo, bueno, hablabas de las series estas que tal vez son por internet, pero que tu laburo eh, anterior de... No, de yo trabajo es. profesionalmente de director de fotografía. ¿no? O sea, ya sea en comerciales o en, o en películas y documentales, trabajo de director de fotografía, y bueno, esta es mi, mi primera película. Y si para algo garpó todo ese scouting fue para encontrar esta locación que dijiste, esta me la guardo... Sí, bueno, mira eh, no, ahí fue, el tema era que, bueno, obviamente teníamos un, un presupuesto así como muy acotado con, con este premio, y bueno, la idea era sí encontrar un lugar que tenga estas características de western pero que no quede muy lejos de capital entonces hicimos así como como un, un, un radio de, de 100 o 150 kilómetros y empezamos a recorrer pueblos de provincia de Buenos Aires y bueno, dimos con Azcuénaga que está en el partido de San Andrés de Giles y bueno, nada, era como ya ni bien entramos al pueblo yo lo primero que veo era que, que estaba la... La X esta del ferrocarril, viste, con, con así de madera vieja, gastada. Que es la primera... Claro, que es la primera <risa> sí, imagen de la sí, película, sí, curiosamente. Sí. este Y bueno, y después se tenía todas las características como la iglesia, eh, la estación de tren, eh, tenía una cancha de fútbol. Eh, bueno, después tuvimos que recrear el bar y el calabozo, pero bueno, casi todo estaba cerca y quedaba cerca, entonces era como un gran set el pueblo donde íbamos de la iglesia al calabozo, del calabozo al y partido de Blue fútbol, Western. claro, y nos trasladábamos así todos, ¿no? Sí, ¿y la gente del pueblo? ¿Cómo? cómo... ¿Eso está bueno? Sí, eso es estuvo bueno, porque bueno, el pueblo es un pueblo que tiene realmente son, eh, dos, para, hablar, para no hablarlo en cuadras, sería como 200 o 300 metros por un kilómetro, digamos, ese es el, el perímetro, es muy muy chiquito. Este Y bueno, obviamente la gente, ahí estaba, vivían, el censo creo que decían que vivían tipo 300 personas. Ah. Y, y bueno nada colaboraron un montón nos prestaban animales porque en la película aparece muchos animales eh, tractores cosas y, y bueno y también se dio como una comunidad así con el equipo porque bueno todo este, el equipo nosotros no, ahí no había oferta hotelera entonces vivíamos en, en unas casas eh, bueno habíamos alquilado pero unas casas grandes vivía todo el equipo este, todo el equipo técnico junto con los actores ahí Y, y bueno y esto se dio como una cosa así con la comunidad de, de buena onda que por ejemplo a, a bruno todo el mundo lo llamaba jesus pueblo, <risa> y esto la primera hermana. ahora lo dejamos hablar un poco a lucas y, a, y después a agustín es tu primera participación en, en, un, en el cine sí la verdad que sí y es el, un protagónico así que sí, sí, bueno son varios los protagónicos pero es como el héroe digamos por claro. así decirlo de la historia y es como nada Y se mezclaba con la, la pasión del fútbol, con la actuación Había que cosas. saber jugar al fútbol, había que ser sí. zurdo Sí Eso también, ¿no? Y había que tener barba y pelo largo digamos. Y parecerse un poco a la onda sí, sí, sí, sí, así es Bien, ¿y antes qué hiciste? ¿Teatro? Eh, sí, bueno, estudio, me preparo hace un, un tiempo, hago tele, hago publicidad eh, Un poco de todo, la vida de la actor hace un poco de todo, me parece Sí, sí, es, hay que repartirse <risa> ¿Y sos de San Pedro? Soy de San Pedro, provincia de Buenos Aires Bien Esa, esa esa perdón esa, esa fue una clave tal vez eh, porque hay que ponerse en el personaje no de, de estar en un, en un en un de ir de un pueblo a otro el acento la, la, ¿no? los modismos me imagino que tu laburo tal vez también el, el de Agustín como comisario de haber sido este interesante pero también como jugador hacías ahí de laburaste eso? Sí, sí, bueno, básicamente me, me enfoqué más en lo que pedían, digamos, Gastón y Mariano. Eh, cuando me propusieron, digamos, hacer este papel, decía yo, Jesús, ¿cómo? ¿Cómo, cómo... se hace Jesús? Eh, <risa> y en base, digamos, a lo que ellos pidieron, me fui amoldando y fuimos trabajando, digamos, eh, el personaje desde, desde ahí, ¿no? Sí, era, era nosotros queríamos que sea como una algo así como una mezcla de de kung ken el personaje sí de kung tal kung. cual yo con, lo pensé claro, cuando lo vi con, ahí paradito. con Maradona no sí, sí, eso sí. es, es, es era un poco o sea Jesús Maradona y kung Guay, fu sí, era eh. claro una mezcla una mezcla pero da da reviera el perfil está buenísimo y vos Agustín de, de dónde venís, eh, de qué de qué actuación bueno yo, yo soy un poco más grande que él eh, en edad Eh, así que bueno, también eso, vengo haciendo publicidad, eh, un poco de cine, eh, peleándola como todos los actores. Acá quiero reforzar algo que sentí, fue muy linda la experiencia de filmar El Hijo de Dios, porque no solo eh, jugamos mucho al fútbol, que a mí me gusta, yo soy arquero, además fui arquero, eh, mi personaje es arquero. Sí, en sino que había muy buena energía es lo que dice, estábamos en una casa todos y siempre terminábamos y después venía, armábamos fútbol con los, los del equipo que no habían podido jugar en el COS excelente, fue una experiencia yo cuando terminó los abracé y le dije, cuando, cuando se mezcla eh, el arte con ganar dinero con, con uno es feliz y sí. es, ahí se, pero además eso que vos decís la energía se nota en la peli yo yo te iba a preguntar entre otras cosas cómo digamos porque es un es una peli eh, diferente no es un clásico de nada es como una mezcla rara una una peli jugada en ese sentido no y pensaba qué loco ser tener otro director y poderse poner de acuerdo, porque cuando vos sos director, decís, bueno, yo quiero esto así, y si a vos te gusta bien, y si no, bueno, vos sos el actor, y vos, viste, y la música, quiero este. Ahora, cuando son dos los que dirigen, sí. ¿cómo hace para parte de acuerdo con una jugada como esta? Y eran muchos géneros para usar la directora. Que los dos tenían que estar de acuerdo, además. No, era? bueno. Creo, fue, ¿Fue así? Fue una, co, ¿Fue una co-dirección? Sí. Sí, sí, lo, lo cierto es que, bueno, como te digo, esta era una idea vieja que, que la retomamos y ya veníamos hacia varios años escri escribiendo la y cuando y cuando llegamos a, hacia el momento de, del rodaje digamos que, que ya lo, lo teníamos todo muy hablado y muy claro o sea ya, ya había sido todo discutido después las cosas que surgieron por ahí en rodaje eran más bien enriquecedoras pero digamos somos amigos hace un montón nos conocemos hace un montón y este lo ven y, y el hijo de dios lo veníamos trabajando hace mucho tiempo entonces eso era como llegar al rodaje con casi todo sí como desarrollado bastante en las sesiones anteriores y, ¿eh? y por ahí en rodaje yo como hice la dirección de fotografía estaba más por ahí con la cuestión tema obviamente que los dos nos metíamos en todo porque era una codirección pero digamos yo estaba más con la parte técnica con la dirección de fotografía y la puesta por ahí y Mariano estaba más con los actores y el guión y eso. ¿Y los, y los actores aportaron estos guiños, estas cosas que parecen que son como muy divertidas? Así sí, que... bueno, eh, por supuesto, cuando cuando nos juntamos a a, a, digamos, a ensayar el guión, que, que era como la base, de ahí van surgiendo. O sea, ellos decían, bueno, y si digo esto, y si digo lo otro, y bueno... Sí, y se fueron como agregando... Eh, como... Nah, sí, sí, sí, sí. Nah, eso en cosa, ese ¿no? sentido era... Muy amplio y abriante. ¿hacemos una pausita? Dale, y vamos, vamos a escuchar un tema de la película. Ah, bueno, bueno. Un con Jesus, creo que se llama. Ahí volvemos. Estábamos charlando fuera de aire, sabes que un poco eh, vamos a hablar de la música? que hiciste? ¿Convocaste a una banda, a un amigo músico, una banda sonora? ¿Cómo fue? Sí, bueno ahí con el, con el tema de la música era gracioso porque nosotros mientras, cable ahí, sí, pero... mientras editamos ¿Sí? Este, íbamos editando la película con, con música de Hollywood ¿no? principalmente de, de este que es un tipo que se llama Hans Zimmer que es como así el nuevo genio de, de la música de Hollywood entonces, bueno, era como viste, bueno, ahora tenemos que hacer la música y, y el tema era que comparada con, con, con eso era ¿Tiene, ¿Tiene un nombre eso que hiciste? Sí, música original Pero yo justo estoy viendo ahora un, una especie de mini documental donde... Te, eh, music Taster, algo así, donde mm. se usa de base otros sí. cosas parecidas. Y sí, claro, lo exactamente. Bueno, entonces será como todo un desafío, ¿no? Porque bueno, Hans Zimmer es como. Este, entonces eh, nada, dimos con con Maxi Prieto, que es el el, sí, cantante, claro, bueno, este, el cantante de los Espíritus, que nada es un genio. Y, y bueno, empezamos a charlar y un poco la idea, llegamos a la conclusión de que estaba bueno como tener una especie, y más que tiene que ver con, con, con la estética de él, que maneja él que es como un surf rock, digamos, una especie de surf rock. Uh -huh. este, Y la otra mitad de la música es más así como de órgano y orquestada, que tiene que ver más con la épica futbolística de, de Jesús, digamos, los momentos de Jesús. Entonces es una mezcla, es esa mezcla que tiene la película, pero la verdad que nos encantó, yo ahora como que no, no extraño para nada a Cindy Mary. Tiene tiene su propia no, banda sa sonora. ¿Sabes que lo, esto que estaba, por ejemplo, era un artículo que tenía que ver cómo los grandes éxitos de Marvel no tienen una música característica que la ah, puedas recordar? Ahí sí, el título, pero no entré. Medio gancho, pero está bueno. A vos también te lo iba a pasar si no. Está buenísimo. Sí. Porque o sea, el que más se está vendiendo ahora es Marvel, uh -huh. son todos superhéroes y no hay una canción como sí, La Guerra sí, de las sí, Galaxias, sí. que en toque decís tan, tan, tarán, Entonces, bueno, explicaban esto del, del, del Music Taster, que utilizan músicas de ya que fueron exitosas en otros films, uh -huh. entonces ya no, no, no te reconoce con La Guerra de las Galaxias, te reconoce, o sea, te sentís reconocido en el sentimiento, si es tristeza o emoción claro. o épico, pero no lo reconoces como la la de es la de la la de tal y bueno por lo que te escuchaba hiciste algo medio me, mezclaste ahí un poco tenés música original pero también cuando hay que meter eh, ir a los seguros si se quiere eh, hay que meter esos tonos altos o esos no sí sí sí bueno igual es es todo música original también ah, eso es, claro, es, es hecho por original. computadora o sea, todo lo, lo hizo esta, también Max sí, esta esta cosa orquestada de órgano piano bueno también la hizo él con con, con MIDI no con computadora Y la otra parte, está que te digo del surf rock, era más como vinculada al western y, y, la, y la orquestada al, al fútbol, ¿no? Y después la última, que por ahí tendría que haber sido la primera. A ver. <risa> o oh, no sé. Pero cómo se pasa de director de fotografía a director de semejante proyecto con un dinero que te baja del estado que tenés que después demostrar que lo gastaste para eh, que lo que, todo lo que pasó, más allá de la super peli o la peli como queda después, después que lleva la papeleta, ¿no? ¿Tuviste que contratar un contador? Como se siente? nunca, nunca, no. no sé, me parece que nunca, ¿Nunca lo cansa? Alcanza, no, obvio, además, no, no, además, además... Viene la parte en donde me quejo. <risa> <risa> no, no, no. Dale, ¿qué es que no. sé? ¿A no, qué no, se no, bueno, qué sé yo lo... Porque eh... sabemos también que a veces tardan en pagar, no sé cómo fue sí, tu experiencia. Sí, bueno, y sí, ese es el Yo tengo como, nada, como una especie de grieta interna con respecto a eso, porque, bueno, o sea, por un lado, eh, nosotros ganamos el, este concurso en 2010 y y bueno y nos, y nos dieron recién el dinero digamos para para poder filmar en 2003 entonces en esos tres años la, la inflación digamos como que el presupuesto que ya original era como ya era super poco. acotado, bueno después de tres años era como que entonces bueno medio que hasta incluso nos planteamos de si se podía hacer la película o no este entonces bueno al final bueno decidimos que sí después este, Nada, también le, le pagamos a, a los técnicos y actores porque muchas veces se hace una cooperativa pero nosotros no queríamos hacer eso y bueno, y nada, nos la arreglamos como pudimos digamos, también como todos tanto Mariano, que es el otro director como Rodrigo, el productor hace muchos años que trabajamos así profesionalmente y, y conocemos gente que bueno, nos prestaban cosas no, nos alquilaban más barato los equipos, bueno, todas cosas así para para que el dinero rinda ¿no? eh, bueno Un poco, un poco eso bien ahora sí te dejo no, sí bueno no yo quería Tranqui, quería, eh. quería contarles sí tranquilas en las salas en las que se va a estrenar la película dale sí por son favor son un montón mira el cine Gomont el village Caballito Atlas Flores Showcase Aedo Showcase kilmes cómo es el la Showcase la gente Showcase <risa> <risa> Showcase y Village eh, Village <risa> Cinema Adrogué Village Pilar y showcase Rosario sí Rosario también eh, Rosario tengo ganas de ir estaría sí. bueno ir y meterse ahí en el cine y está bueno no y yo te iba a preguntar si no si no se va a estrenar en el pueblo eh, eso para mí sí es como sí eso sí sí la idea es sí. sí sí eso suceder seguro. vamos todos no, vamos sí, sí, todos seguro. yo voy, también quiero conocer el pueblo sí, eso, vamos a organiza Cinefi porque está bueno eso para la gente que vivió Y, viste los vio a ustedes actuar y se bancó sí que... siempre fue la idea hacer eso hacer un llevar un proyector ahí en el club Apolo que era el club eh, de, de, del pueblo y bueno nada, convocar a toda la gente que, que trabajó y, y ver la peli hubo gente del pueblo que la puso sí bueno, para la peli sí sí sí principalmente bueno ¿Los policías eh, lo, lo, los claro los, dos de los tipo de los policías <ríe> eran eran de ahí de, de la zona de Giles. después muchos extras que aparecen en la tribuna sí sí sí mucha gente colabora y está encantar verse sí, sí. está buenísimo está buenísimo sí. bueno desde ya que recomendamos desde acá la la peli que se estrena el jueves el que la quiere ir a ver algo mont ah y tenemos se sortean dos entradas ¿eh? así que Sí, para los que llamen, escriban no sé, vos, María, esa Ya parte... está directamente publicado el link Con la película, con todos los datos En Facebook, en Sándwich Atribal Ahí mismo pueden anotarse Y si no, llamar al 486-40489 Esa gente entra en un sorteo Y va a haber dos entradas para la primera semana No necesariamente para, para el día del estreno Bien. Para la primera semana de... Creo que en algo Gomón, Pero bueno, <risa> nada, escriban, llamen y, y se enteran de todo Así que bueno, nada más que agradecerles que hayan venido, me encantó que hayan venido los tres, la verdad que es un placer tenerlos acá y bueno, muchísima, muchísima merde en todo esto que se viene, que está buenísimo y ojalá que llegue a muchos puntos de, de, de, del país y más allá también, a festivales afuera y todo lo que haga falta. Este, desde acá les ponemos toda la, la energía. Hay planes de eso para onda. mandar a festivales. No, ya ya, ya, ya se mandó en festivales. Claro, porque ah, antes ya, del antes del coso sí, antes eso. del estreno, sí, sí, estuvimos en muchos festivales. Ahora no. <risa> <risa> eh, sí, no, pero sí, estuvo como en seis o siete festivales. Ganamos mejor película en Baja California. ¡Bue, ¡Buena! Esa había que contarla. Y, claro. eh, después ganó mejor fotografía en en Nueva Delhi en un festival de Delhi. Estuvimos en en Berlín en un festival de fútbol, en Río en otro festival de fútbol. Eh, bueno, nosotros no no me los acuerdo. No, pero está buena esa ruta ¿Qué también, fue, el ¿no? Año pasado? Sí, el año pasado, sí, sí, sí hicimos todo ese recorrido. Ahí bueno, en la página de Facebook lo lo van a poder Bien. ver. ¿Y fue viajaron ustedes también o fue el solo? No, no, no, no viajó nadie. ¿No viajaste tampoco vos? <ríe> no, estaba, sí, no, mucho estaba estaba trabajando. Él sí viajó. <ríe> ah, claro. Metido sí. en un pendrive, <risa> en una torta, en, claro. en, en un pastel. <risa> bueno, genial. Estar bueno, que lo... siga, entonces. Sí, sí, que siga girando. Que siga girando. Sí, Eso, eso se trata. El bueno, Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Bien. El jueves, 2030 en Algomont, y de ahí... ...a la temporada. Hasta el infinito. <risa> a la, a, hasta el infinito y más allá. Muchas atrás. gracias, Nefi. mira cómo trajiste algo hoy... Eh... Futbolero. Aparte, así, tuk ¿Viste? Soy así Bien, yo. Me encanta. Soy así. Hasta el mart martes que viene. Nos vemos. Nos escuchamos.